Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y Curiosamente empezó a hablar algo que, que nosotros hemos estado marcando desde, hace, desde que inició esta iglesia Y nos empezó a hablar acerca de la oración ¿Han escuchado alguna vez que les he mencionado algo de la oración? La otra vez nos aventamos cinco domingos hablando acerca de la oración Y la oración es lo que realmente va a cambiar este país. ¿Lo escuchaste? No va a ser un gabinete, un presidente, no va a ser un partido, sino va a ser la oración tuya y va a cambiar esta nación. Y... El lunes pasado les mandamos un correo avisando acerca de la página de www.avivamexico.com, que es la página de nuestros pastores Fernando y Esther. Y, y les voy a pedir, por favor, si le dicen a esta persona si nos espera, por favor, sí. Yo no quiero efectos especiales. Y el lunes pasado hubo una eh, oración en línea. Hace un tiempo los que pudieron escuchar, hay mucha gente que no, no, no escuchó esto, pero Dios nos está llamando a todos a, a crear también una iglesia virtual. Y una iglesia virtual es que es a través de internet. La iglesia virtual es mucho mayor que la iglesia presencial. todavía no tenemos nuestra página arriba estoy luchando con eso, yo les pido que oren por favor para que se libere lo de nuestra página pero el podcast donde están las grabaciones de los domingos este mes hemos tenido 200 hits, o sea 200 clics en el podcast y gente ha bajado las conferencias ahora, yo te quiero que voltees a ver, ¿habemos 200 gentes aquí? no ahora, ¿quién ha entrado y ha bajado? levante la mano Levántela bien, así quiero verlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que 195 gentes han dado clic que no son de aquí de la iglesia. Y deberían todos de bajar las predicaciones, ¿no? Parece que están aprovechando, ¿no? Pero quiere decir que tenemos una iglesia virtual que está escuchando la palabra de Dios. Y no es que pertenezcan ahí, sino la gente está entrando, está bajando y está escuchando la palabra de Dios. Eso es una iglesia virtual. Mi hermano Fernando estaba hablando el, el, el, el viernes que ellos tienen dos millones de hits en su página. Yo creo que Dios nos quiere hablar algo a través de esto, ¿no? por eso es mi urgencia tener la página de internet arriba y mandar ahí los mensajes y las predicaciones y videos y demás y todo ¿por qué? porque Dios nos está llamando a eso o sea Dios está abriendo la iglesia está cambiando la iglesia está evolucionando ya si tú eres de los que venían a la iglesia y estabas acostumbrado y todo tu dominguito de las once a la una y ya y con eso o sea mira la iglesia está cambiando Mira, gracias a Dios, hasta este, hasta esta hora tenemos un país libre Donde podemos reunirnos así Pero ¿qué tal si de repente empezara algo, una persecución sobre nosotros ¿Qué haríamos? Bueno, ponernos a orar, muy bien Conchita ¿Pero qué haríamos? Pues ahí está el internet Un tweet, ¿saben todo lo que es un tweet? Un tuitazo? o como quieran llamarlo Los jóvenes sí saben que es de eso, ¿verdad? ¿Saben que tenemos un Twitter nosotros como Identidad y Destino? Es arroba Identity Destiny Y con eso puedes entrar, ¿verdad? Aquí solo hay una que sí lo sabe Y ahí yo estoy poniendo varias cositas, pensamientos que Dios trae ahí Pero también podemos utilizarlo para avisar Si tú te conectas a ese Twitter Vamos a estar todos conectados Y ya sabes que la reunión no va a ser aquí en la terraza Ya va a ser allá O ya va a ser acá Y todos vamos a saber Pero también internet lo podemos utilizar para, ¿sabes qué? Hoy no nos podemos reunir por X o Y. La conferencia, la reunión va a ser vía internet. Y tú en tu casa y reúnes a tu gente y pones la computadora y en vivo estás viendo la conferencia. Dios nos está llevando a eso. Y se está convocando a que el lunes pasado hubo una oración en línea. Y entró tanta gente al servidor que se cayó el servidor. Y platicaba mi hermano que cuando, cuando él, él, él estaba en la oración y llevaban 15 minutos de oración y de repente ¡pum! Se cayó la oración del el, el servidor. Dice que él entró ahí un clic. Y dice Dios, o sea, imagínate cuánta gente tuvo que entrar para que se cayera el servidor. Dice si podemos tener cien mil gentes conectados en línea orando por México, no orando por las necesidades del pastor fulano, no orando por mis necesidades, no orando por orando por nuestra nación, intercediendo por nuestra nación. Imagínate, cien mil, dice, si logramos tener cien mil gentes orando en línea los lunes a las diez de la noche, wow, esto va a ser un pa. Dice, y de ahí nos vamos a brincar a un millón de gentes Orando en línea Y sabes qué el compromiso que yo hice Es de que nosotros como congregación Nos vamos a estar conectando a las 10 de la noche Todos los lunes Para conectarnos y estar orando Por nuestra nación Tú lo quieres hacer Yo lo voy a hacer Creo que solo una persona lo quiere hacer O sea Escúchenme iglesia Si no oramos, estamos fritos. ¿Escuchaste lo que dije? Si no oramos, estamos fritos. Escúchame, los tiempos se van a poner difíciles en nuestra nación. ¿Más? Sí, más. ¿Y sabes cómo puedes ser invisible tú a todo este tipo de cosas cuando estás conectado con el Espíritu de Dios a través de la oración? Tú puedes pasar en medio de las broncas y no te va a pasar nada. Entonces, si, si por lo menos, o sea, si no te gusta orar, bueno, por lo menos por conveniencia ponte a orar para que no lleguen las cosas a ti. Pero esa no debe de ser tu motivación. Tu motivación debe ser entrar en la presencia de Dios, estar orando y clamando por nuestra nación para que el Espíritu de Dios descienda sobre esta nación y empiecen a ver grandes cosas. Mira, Colombia hace años estaba como estamos nosotros. Y la gente se puso a orar, nada más que yo todavía no estaba esto bien todo lo del Internet, pero la gente se iba a los estadios a orar. México no es una nación de ir a los estadios a orar. Lo pueden ver ahí con vive los rojos o sea, ni siquiera llenamos el estadio Jalisco, pero sabes que algo que sí tenemos es que somos pero bien picados con la computadora, ¿Sí o no, ya estamos en el Facebook, ya estamos ahí. Si podemos estar en ese tipo de cosas, ¿por qué no conectarnos para conectarnos con un montón de, del pueblo de Dios para orar por esta nación? Y mira, yo te lo dejo ahí así. Yo quería comentar esto porque todos los lunes, por lo menos de aquí a diciembre, todos los lunes a las 10 de la noche, va a haber una oración ahí conectados en Internet. Entonces, yo te invito que si tu computadora es lenta, pues búscale y cámbiale para que tengas mayor rapidez. Este, Busca una mejor conexión para que puedas estar en línea y orando. Aquí no se va a exaltar a nadie, no se va a exaltar a una, a una organización, a una iglesia... Perdón, a un pastor, a nadie. Es orar, orar y orar por nuestra nación. Y ¿sabes qué? A mí, a mí me, me me encanta el saber que voy a estar unido con no sé cuánta gente orando por nuestra nación. ¿Y sabes qué? Si nos unimos y hay unidad en nosotros. Mira, ¿cómo dice la palabra? Si uno puede, ¿contra cuántos? Y dos, contra diez mil ahora imagínate cien mil orando o sea a ver aquellos que son buenos para las matemáticas hagan esa multiplicación no nos ajustan los ceros entonces imagínate el poder que hay en la oración y en la unidad entonces yo te reto Yo no quise tener hoy comerciales, porque yo te reto hoy, porque es tan importante estar en oración. Por eso les insistimos, vayan a la oración. Ay, es que es una hora de ocho y media, nueve y media. Ay, es que no sabes lo que tengo que hacer. Es que el tráfico, es que el trabajo, es que... Y te entra la esquizofrenia. Una hora de oración puede cambiar tu vida. Y más si no tienes la costumbre de orar. Miércoles de las ocho y media A las nueve y media Una hora de oración Yo te invito a que vayas Lunes a las diez de la noche Oración en línea Viernes Oración continua ¿No estás anotado en la oración continua? Anótate con Jorge, por favor sí. Ah, es que son las mismas cosas de Mira, lo vamos a manejar por mes Si tú tienes alguna petición La puedes hacer llegar conmigo, la puedes hacer llegar con Jorge, con mi esposa. O sea, mete tu petición ahí. Y si no hay peticiones, vamos a seguir orando por lo mismo. Mes tras mes yo voy a cambiar el, el, el sentido, voy a poner ahí. Y si Dios me marca, bueno, lo voy a hacer cada 15 días o cada semana o cada día. Pues, o sea, no importa. Ahorita es un mes. Entonces yo te invito y te reto a que te metas en oración. ¿Me están escuchando? Los veo bien serios, no los estoy regañando. Los quiero animar a que oren. Los quiero animar a que se metan en oración. Los quiero animar a que, a que en el nombre de Jesús se pongan a orar por esta nación. Porque lo único que va a cambiar esta nación es la oración. La oración mueve montañas. Y yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? Entonces vamos a orar, ¿ok? Ese no era el mensaje de hoy. Pero sí quiero enfatizar en eso. Mañana lunes a las 10, junta tu familia. Usa la computadora para algo, para el reino de Dios. www.avivamexico.com de todas formas, Jorge les va a enviar un correo. Pero es www.adivamexico.com 10 de la noche, 22 horas. Sí, está saturado. Están trabajando en esta semana para trabajar en eso. Pero bueno, y si no puedes entrar porque está saturado, tu computadora está lenta, pues ponte a orar. Ah, ya no pude entrar. Bueno, pues voy a ver la ley y el orden, ¿no? Me Pongo a ver la ley y el orden, ¿no? Bien que saben que es esa hora, ¿verdad? Ponte a orar. Únete en oración. No necesitas estar ahí, pero ponte a orar. La oración va a durar media hora. Están van a empezar con media hora. Y si se extiende a 45 minutos, pues a una hora o la que se extienda, pues. Pero conéctate. Conéctate con el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios está marcando Pónganse a orar Pónganse a orar Entonces yo te invito Lunes, 10 de la noche Ponte a orar Conectado o no conectado Miércoles, 8 y media, 9 y media Viernes, oración continua Wow, Dios nos está metiendo a orar Así como que Entonces, pues bueno ah, Quisiera platicarles tantas cosas de lo que Vivimos en aguas calientes, pero yo creo que será la próxima semana. Pero bueno, ¿estás listo para cerrar con el tema de la semana pasada? ¿Estás listo? ¿Hiciste tu lista? Miren, todos traemos iniquidades cargando, eh. Y el que diga que yo no, mira que no se, aguas que no se vaya a caer. Pero si hiciste tu lista y el Señor empezó a trabajar en tu vida, hoy te va a dar el cierre el Señor acerca de este tema. Pero yo quiero nada más hacer un breve repaso de por las personas que, que, que, que no estuvieron el domingo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la iniquidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y eso con qué se unta o con qué se come. Dijimos que la iniquidad es lo torcido. Es el ADN espiritual en el cual se van cincelando en tu corazón, en tu ser espiritual, esos pecados que tú cometes. ¿Escuchaste lo que dije? Esos pecados que tú cometes... No, yo no cometo pecado, Uy, ya está es el primero ahí. El que diga que no, aguas. Los pecados que tú cometes se van cincelando en tu ADN espiritual. Y también recibes ese ADN espiritual, esa iniquidad de tus padres, de tus abuelos y demás. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de eso? La iniquidad que dijimos tiene una voz que está clamando, que está eh, clamando por la bendición. No, está clamando por la maldición Traer maldición a tu vida Y por eso en nuestras vidas hay patrones Hay círculos donde caemos Y volvemos a caer en eso Y repetimos los patrones de los padres Repetimos los patrones de los abuelos Y más para arriba ¿Recuerdan? Ahí igualito que su abuelo Igualito que su padre Pues hijo, pues ya deja de decirlo Mejor rompe eso Y, y, y, y, y entra a la libertad del Señor Vimos también que la iniquidad afecta a la justicia, afecta a la tierra, afecta a tu ser interior. ¿Si ¿Sí recuerdan eso? Y Dios no visita el pecado y la rebelión. Dios visita ¿qué? La maldad, la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo creo que Dios está interesado en, en, en tratar con este tema. Uh, La iniquidad, vimos también, es un pozo. Un pozo donde estamos metidos, un pozo donde, donde tenemos que romper esa tapadura del pozo y salir de ese pozo de maldición. Es un pozo que te tiene atado. Y yo quiero leer, otra vez nuevamente, búscalo ahí en tu Biblia, Éxodo 34, del 6 al 7, que es el versículo eje de esta enseñanza.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 ...pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable... ...que castiga la maldad de los padres sobre los hijos sobre los hijos de los hijos... ...sobre la tercera y cuarta generación. ¿Recuerdan el ejemplo que puse aquí con mi hijo Andrés? Y después puse a Juan y al otro Juan... ...y después así como se va pasando la, la iniquidad de generación en generación. Y si el hijo lo vuelve a hacer boom, ahí es otra vez tercera y cuarta generación y si el nieto lo vuelve a hacer otra vez y otra vez y yo quiero leer este versículo que lo dejé pendiente la, la semana pasada Isaías, búscalo por favor en tu Biblia Isaías 59 del 3 al 15 mira, si no traes Biblia, levanta tu mano tenemos creo que tres Biblias tres Biblias que son de ID que son de préstamo y si no tienes Biblia, levanta tu mano y... y se te va a proporcionar, escondé de vuelta, por favor la regresas, Este, ¿quién no trae Biblia? No, ok, ahí por favor una Biblia, por favor para que la tengas, Isaías 59, del 3 al 15, Isaías 59, del 3 al 15, y mira yo quiero que lo leamos, síguelo ahí con tu vista, Quiero que lo leas, y quiero que vayas, y tienes pluma, excepto en la Biblia que prestamos, por favor. Pero si en tu Biblia, por favor, ve subrayando las veces que el Señor hace mención acerca de la iniquidad en este versículo. Ya lo tienen, Isaías 59, versículo 3 al 15. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Voy a empezar a leer. Dice, porque vuestras manos se han contaminado con sangre y vuestros dedos con iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia ni quien haya vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades. Conciben afanes y dan a luz iniquidad incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas el que coma de sus huevos morirá y del que sea aplastados saldrá una serpiente sus telarañas no servirán para vestirse ni se cubrirán con sus obras. sus obras son obras de iniquidad hechos de violencia hay en sus manos Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y ruina hay en sus calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son... ¿Qué son? torcidos, o sea, iniquidad. Cualquiera que vaya por ellos no conocerá la paz. Por esto el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. «Esperamos luz, pero he aquí hay tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Como ciegos palpamos en la pared. Andamos a tientas como si no tuviésemos ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Gruñimos todos nosotros como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia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 transgredimos y negamos al Señor volvemos atrás dejando de seguir a nuestro Dios hablamos de opresión y de rebelión concebimos y proferimos desde el corazón palabras de mentira el derecho ha sido rechazado y la justicia se mantiene a distancia la verdad tropieza en la plaza y la honestidad no puede entrar la verdad está ausente y el que se aparta del mal es despojado el Señor ha visto esto Y el hecho que no haya justicia Es qué Malo Ante sus ojos Yo creo que si el cuate este de Hechos Descubriera estos versículos de Isaías Saldría Y ahora en Hechos Y les vamos a dar el resumen De lo que está pasando en México Y yo creo que lee todo esto Y no casa con lo que está pasando En nuestra tierra ¿No hay falta de justicia? ¿Hay corrupción? ¿Los jueces están corruptos? Espero que no me vayan a demandar por eso. La violencia está en nuestras calzadas, en nuestras calles. El otro día veníamos en la noche acá y resulta que quisieron que secuestrar a unos cuates aquí en el Canelos, aquí en el restaurante este, y, y, y quisieron secuestrar a, a unas personas ahí y uno de ellos salió corriendo y se atravesó López Mateos y le metieron 15 tiros. Y ahí estaba tirado muerto ahí. Y a los otros los secuestraron. Dice la violencia está en nuestras calzadas, ¿no dice eso? Entonces, ¿por qué está pasando esto en nuestra nación? ¿Por qué está pasando esto en nuestra ciudad? ¿No creen que hay algo que está torcido? Es la iniquidad de nuestra ciudad. Mira, el, el, el, el viernes en la madrugada, bueno, más bien el sábado en la madrugada que veníamos de regreso, Andrés y yo veníamos escuchando alabanzas, ahí veníamos en la madrugada regresando, y de repente cuando entramos así por Tonalá y se ve la ciudad, le dije, ¡Espérame, hijo! Y pum un el ese, ¡Señor, yo bendigo mi ciudad! Padre yo declaro tu justicia sobre mi ciudad Yo declaro tu trono sobre tu, mi ciudad Yo declaro perdón por los pecados de mi ciudad Mira cada vez que veo la ciudad en alto Mira Ricardo tú que vives allá arriba O sea cada vez que ves la ciudad en alto Desde ahí, desde, desde Bugambilias Señor clama por él Si tienes que subirte a la azotea Y lo que alcances a ver la ciudad Clama por ella Porque esta ciudad necesita la justicia de Dios Necesita el trono de Dios asentado Necesita perdón por sus iniquidades Necesita romper las iniquidades de esta ciudad De maldad, de sangre, de violencia De, de, de, de homosexualismo De oh, fornicación, adulterio Religiosidad, idolatría Y muchas más que hay aquí Pero a veces estamos tan torcidos Que no reconocemos nuestra iniquidad ¿Yo? No, yo no Yo, yo no Escúchame Dios tiene que juzgar la iniquidad ¿Escuchaste lo que dije? Dios tiene que juzgar la iniquidad Mi iniquidad, sí Tu iniquidad y mi iniquidad Y la iniquidad de esta ciudad Dios la tiene que juzgar El juicio de Dios no viene tanto sobre el pecado Sino sobre la iniquidad Mira muchas veces tú y yo Y ahorita lo acabo de hacer Empezamos a orar y clamamos a Dios Y decimos Dios venga tu reino Señor tu reino se ha establecido Que tu trono baje Que tu reino se ha establecido en Guadalajara y en México No hemos orado así Yo he orado así Es más sigo orando así Pero por otro lado estamos, y yo he escuchado a muchísimos pastores estar orando. Señor, retén tu juicio. Bueno, queremos justicia y no queremos juicio. Es una contradicción, ¿no? Señor, retén tu juicio, retén tu mano. Y entonces Dios arriba está sentado en el trono y dice, bueno, pues ponte de acuerdo, ¿qué quieres? ¿Ves por qué a veces Dios no obra? Porque no oramos conforme a Señor, establece tu reino. Oh sí, Señor, tu juicio venga. Digo, tu trono. Y sabes que el trono de Dios es el trono de justicia. Entonces, si pedimos que el trono de Dios se asiente en mi vida, aguas. Y no es que le tengamos miedo a Dios, eh. Los juicios de Dios son buenos, así lo dice la palabra. ¿eh? Son, ¿qué dice? Más deseables. ¿Cómo dice ahí? Recuerdan ese versículo? ¿Los juicios de Dios son qué? Tus juicios son deseables, mejor que la miel, dice la palabra. Dios dice arriba: Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? y juicio. Y juicio, porque el juicio de Dios es bueno. Le tenemos miedo al juicio, porque el concepto, el diablo, ha desvirtuado la justicia, el juicio. Salmos 89:14 dice, "La justicia y el derecho, fíjate lo que dice este salmo, Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono." ¿Qué es lo que sostiene la casa? El cimiento, el fundamento. ¿Qué es lo que sostiene el trono de Dios? Justicia y el derecho. Poco no te gusta eso? ¡Wow! Son el fundamento de tu trono, dice, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Alguien ahí decía ahorita misericordia, no te preocupes, la misericordia y la verdad van delante de Dios. Pero el cimiento de su trono es el derecho y la justicia. Tus juicios son deseables mejor que la miel. Mira, si tú pides, si yo pido que el trono de Dios descienda sobre nosotros, sobre nuestra nación, ¿sabes qué estamos pidiendo realmente? Que el fuego de santidad del trono de Dios, escúchame, el fuego de santidad que vio el profeta Daniel, descienda sobre ti, descienda sobre la nación. ¿Entiendes qué estás pidiendo? Mira, oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, abre el entendimiento, abre los oídos en el nombre de Jesús. Yo quito todo tapón espiritual en el nombre de Jesús. Yo en esta hora desato, Señor, la libertad en los oídos para oír, Señor, en los ojos para que vean, Señor, en el nombre de Jesús, Estamos pidiendo que el fuego de santidad del trono de Dios Descienda sobre ti Descienda sobre la nación Cuando te vas acercando a ese fuego Te consume tremendamente Toda iniquidad Comienza a ser expuesta ¿Escuchaste eso? Cuando tú Es que el trono de Dios baje en tu vida, Señor, sé tu Rey, Señor, siéntate en el trono de mi vida. Sabes que ese fuego de santidad empieza a descender del trono de Dios, y entonces la iniquidad que va en contra de la justicia es expuesta. Por eso es que hay personas que dicen: Es que yo me acerqué al Señor. Desde que recibí al Señor, me ha ido como en feria. ¿Han escuchado algo eso? No es de que te esté yendo como en feria es que el diablo está diciendo, hoy se me está yendo, se me está yendo, y entonces la iniquidad y el pecado y la rebelión que está en, en ti, esa naturaleza que traes, entonces empieza a ser expuesta a la santidad y al fuego de Dios. Entonces empieza a ser quemada. ¿Y duele? Sí duele. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a hacer cosas. Es que no has escuchado por ahí que dicen, no, pues así me enseñaron mis padres y así soy yo. Híjole, pues estás frito. En muchas cosas, ¿eh? Es que así son mis padres y entonces así tengo que ser yo. Así me enseñaron. Pues sabes qué? Qué limitada está tu visión. toda iniquidad comienza a ser expuesta por eso de repente empiezan a venir cosas a tu vida reclamos espirituales de iniquidad en tu vida y de repente tentaciones que no tenías de repente empiezan a ah mira como que me está gustando esta como que ay como que como que oye la droga y, y esto y el otro y, pero si yo no era así y es que por qué, porque el diablo dice tengo que echar mano de esa iniquidad que tienes grabada en tu ADN para volverte a hacer caer y no dejarte que te vayas allá al trono de Dios de justicia que expone toda esta porquería y toda esta torcedura Y entonces la iniquidad empieza a salir, pero es que yo, a mí nunca me había pasado. Pues aguas, por eso les dije, hagan su listita. Mira, yo toda la semana estuve pensando en las iniquidades de mi familia. Dios mío, necesito como todo el todo el bosque de la primavera talado en papel para poder escribir las iniquidades de tanto de un lado de la familia como del otro lado de la familia. Toda iniquidad comienza a ser expuesta Comienza a ser juzgada A ser quemada en nuestras vidas En ese altar del sacrificio Del tabernáculo ¿Recuerdan la semana pasada que les decía? Entras por las puertas ¿Y qué es lo primero que te topas en el tabernáculo? Con el altar del sacrificio Ahí son puestas nuestras iniquidades Ahí son expuestas Y ahí son quemadas Yo quiero que sea quemada mi iniquidad No sé si tú quieras que sea quemada tu iniquidad Pero yo sí quiero Y si yo soy el único que hoy aquí es, es quemada su iniquidad, gloria a Dios. Pero yo no te veo con ganas de que sean quemadas tus iniquidades. Yo de, Deberías estar, sí, yo quiero, yo, yo quiero, yo quiero. A ver, ¿dónde? dónde ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo, ¿Dónde tengo que pisotear? Y nada más. Tan... Escúchame, estoy. Oh Dios, permíteme transmitir, Señor, esto. Tu iniquidad es traída a juicio. Y todo mundo le saca al juicio. Y si se habla de un juicio de Dios, todo el mundo, uh, mira, si alguien quiero que me juzgue, es Dios. La justicia, escúchame, la justicia no puede ser establecida a la par de la iniquidad. No puede. La palabra dice, la luz y las tinieblas, ¿qué? No pueden convivir. Entonces, si tú estás pidiendo a tu vida, Señor, ven al trono, ven, ven tu justicia, Señor, ven tu fuego, lléname con tu espíritu. Mira, ¿sabes qué? No puede ser establecida la justicia de Dios en tu vida a la par de la iniquidad, a la par del pecado y a la par de la rebelión. El licenciado no me dejará mentir. La justicia juzga, ¿no? Parece una redundancia, ¿no? Pero la justicia juzga. Es como el amor no puede dejar de amar. ¿O el amor puede dejar de amar? No. Dios es amor. ¿Él puede dejar de amar? No. La justicia juzga. La justicia no puede dejar de juzgar. Y aquí juzgar significa alinear tu vida con Dios. No significa destrucción o que Él te va a aplastar. Que, él, que es normalmente como nos han pintado a Dios, que está viendo allá arriba. A ver, a ver, ¿dónde? Y te va el ¿Tú crees en un Dios así? No. Yo no creo en un Dios así. Yo creo en un Dios justo, que juzga, pero que también su misericordia va delante de Él. La justicia significa alinearse con Dios. La justicia de Dios, para establecerse, debe primero juzgar la iniquidad. Entonces, nuestra oración correcta debe de ser, acuérdate de tu misericordia en tu juicio. ¿Me, me, me, me, me, me cachan? O sea, la, la, la forma... Eh? Acuérdate de tu misericordia, porque dice que su misericordia va delante de Él. Acuérdate de tu misericordia en tu juicio. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mira, Señor, si tienes que juzgar algo en mi vida, hazlo. Si hay alguna iniquidad en mí, Señor, órale. Y acuérdate de tu misericordia, Señor. Deseables mejor que la miel son tus juicios. Los juicios de Dios son deseables Porque no podemos entrar a poseer la heredad hasta que estos juicios son hechos sobre la iniquidad. Por eso has estado batallando en tu vida. Por eso sigues luchando con tu hombre interior. O tu mujer interior. ¿No? ¿No seguimos luchando? Yo sigo luchando, ¿eh? Y cada día tengo que levantarme y enfrentarme contra la iniquidad y decir, tú ya no tienes poder sobre mí porque yo he roto esa iniquidad. Pero ven, ven. No. Día a día tú tienes que levantarte y estar no rompiendo y vuelva a romper. No, levantándote en la autoridad de Dios y diciendo, ah, ah, porque viene un reclamo espiritual por la iniquidad. Y muchos de nosotros no hemos poseído la heredad porque no hemos dejado que el juicio caiga sobre nuestras iniquidades. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Señor, oh, quema todo, Señor. Juzga todo lo que tengas que juzgar, en mí. Pero acuérdate de tu misericordia, Señor. Y aparte, aparte, por si no te bastara, tenemos la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Mira, esta es la razón por la cual la injusticia camina a la par de la iniquidad. Y es por eso que nuestras tierras, nuestra nación, nuestra ciudad y nuestras vidas están sembradas de iniquidad, sembradas de injusticia. Escúchame bien. ¿Por qué es bueno el juicio? Porque sin juicio no hay ganador ni perdedor. La injusticia sigue como círculo gobernando en tu vida. Pero cuando entra el juicio, y entra el juez, ¿qué hace? Cuando entra el juicio, el juez determina quién es el ganador. De ahí que nos conviene decirle, ¡Oh, juez supremo! ¡Ven a mi vida! Porque tu misericordia está sobre mí. Porque todo... Oh, oh, Su sangre preciosa, Jesús, está sobre de mí. ¿Sabes? ¿Tú crees que tu Padre Celestial va a dar un fallo a favor del diablo? Si ustedes que son malos dan a sus hijos de comer un pan cuando les pide y no le dan serpientes, cuanto más su Padre Celestial que está en el cielo. ¿No dice la palabra así? Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al juicio de Dios? ¿Cuál es el objetivo del juicio de Dios? Limpiarte, establecer su justicia en tu vida. ¿Ves qué padre es? Lo que quieres es que se te pierda el miedo al juicio de Dios. ¿Te conviene el juicio de Dios? Es más, sin mordida, tienes al juez de tu lado. Porque Él te ama. Él es más, tan lo tienes de su lado que Él envió a su Hijo y entregó a su Hijo por ti. Para que seas libre de las iniquidades. Para que la justicia de Dios sea establecida en tu vida y el trono de Dios. Que su fundamento, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? ¿Y qué más? Y el derecho. ese te gusta. Cuando es establecido el juicio, el juez determina quién es el ganador. Cuando el juicio viene, Dios le dice a los ganadores. Escúchame, cuando viene el juicio, el juez le dice a los ganadores. Eres más que vencedor. ¿No te gusta eso? Ay, ¿Qué les pasa? A ver, ¿con qué les puedo...? ¿Qué les aviento para que se animen? Oye, ¿no te encanta que Dios te diga... El juez que está haciendo juicio te diga, ¿eres más que vencedor? Digo, o sea, si eso no te anima, Dios, haz un milagro y resucita aquí a los muertos, Señor, por favor. Iglesia de Dios, o sea, el juicio de Dios es bueno. Cuando viene el juicio, el juez entrega la herencia y se establece la justicia. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dejado? Todas sus promesas y todo. ¿Por qué no podemos entrar en sus promesas? Que hay cosas que nos están deteniendo. Cosas que inclusive nos colgaron de atrás. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues sí, hay una responsabilidad. Y Dios visita esa maldad. Por eso Dios te está visitando hoy, te está diciendo, ¿quieres mi trono establecido en ti? ¿Quieres mi justicia establecida en ti? Pues entonces tu iniquidad va a ser expuesta. Pero no va a ser expuesta para avergonzarte, va a ser expuesta para que seas libre y el juez diga, tuya es la herencia. Voy, como dicen los niños, voy secundis, o como dicen segundis, voy segundis. Los juicios son deseables porque establecen a la iglesia, o sea, a nosotros y a ti y a mí, como cabeza y no como cola, establecen la herencia de Dios sobre ti. Escúchame una cosa, tú no puedes parar el juicio de Dios, no porque digas ay no, no, yo no, no, yo no, yo no yo, ay ay ay no, yo, yo no, eso no lo escucho, me da miedo. El que te hagas tonto no va a parar el juicio de Dios, el juicio de Dios ya está aquí, pero qué tienes que hacer tú, tú tienes que tratar con la iniquidad. porque el juicio viene sobre la iniquidad y tú sabes cómo te va cómo te va a ir en el juicio si tú presentas la iniquidad y rompes la iniquidad y estás en contra de la iniquidad porque la iniquidad es, es donde inicia el círculo para volver a caer en pecado y en rebelión y como consecuencia el pecado y la rebelión llevan a más iniquidad y, y ahí estás pero si tú dices Dios yo entiendo esto y wow me estás abriendo los ojos Señor yo rompo con esta iniquidad y yo no voy a caer en eso Señor y no más y marcas un límite y hasta aquí y le pintas la raya al diablo y cuidado diablo y te brincas de este lado porque te va como en feria ¿le has dicho alguna vez así al diablo? o estás ay no, no, no tiene cuernitos de cola píntale la raya al diablo Tú no puedes pasar aquí, de aquí. Tú ya no tienes derecho legal sobre mí, porque yo hoy rompo la iniquidad. Y ya, no y ya no más. Y ya no más. Y ya no más en mi vida. Yo ya no quiero más eso, ya no quiero esta porquería, ya no quiero esta desidia, ya no quiero esto, ya no quiero el otro, ya no quiero esto. Todo lo que supuestamente hiciste en la semana. Y pensaste. Y si no te invito a que lo hagas. El juicio viene sobre la iniquidad. Escúchame, no viene sobre ti, ¿me entiendes? Mira, va a venir sobre ti si tú no haces nada. Entonces ahí sí agárrate, porque la ira de Dios hay. ¿no? Aguas. Grande y terrible ¿no? es la ira de nuestro Dios. Pero cuando tú dices, asienta tu trono en mi vida, Señor. Asienta tu justicia en mi vida, es porque tú estás... Mira, te estás poniendo de apechito Para que el Señor haga lo que quiere en tu vida Y dice, ay, ah, el Señor ve tu corazón Y dice, wow Este quiere enderezar Su vida Y entonces va a venir el juicio Pero el juicio va a venir sobre la iniquidad ¿Me entiendes? Entonces no le saques Al juicio de Dios Esos Son buenos Escúchame, este es un principio vital Ya anótalo ahí Por favor, los que están anotando Y si no Te invito a que visites nuestro podcast y bajes la predicación para que lo puedas anotar en tu casa. Este es un principio vital. Toda iniquidad, pecado y rebelión no va a ser juzgada si lo traes tú a la luz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú voluntariamente estás trayendo Y exponiendo a la justicia de Dios Y a la luz de Dios esto ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me van siguiendo? Pero Toda iniquidad Pecado y rebelión Que escondas Detrás Escúchame bien Detrás de una máscara de santidad religiosa que te impide ver tus pecados, tu iniquidad y tu rebelión, ¿sabes qué? Esa iniquidad, ese pecado y esa rebelión va a ser expuesta a la luz. Será juzgada. Como sea va a haber un juicio. ¿Cómo quieres entrarle al juicio? Mira Dios, aquí está mi porquería. Perdón por el ejemplo, pero aquí está mi porquería Dios. Mira, ahí está, Señor. Yo, yo, yo de corazón, yo Dios, mira, yo no, yo no quiero estar en las manos del Dios terrible. Quiero estar en el regazo de mi Padre celestial. Voluntariamente, Señor. Yo, yo, yo, mira, yo, ahí, ahí está. Juzgala, Señor. Pero si en cambio agarras y dices, no, no, es que yo no, yo, yo soy acá el nombre plus ultra, no, no, wow, no, yo estoy acá muy Juan Camané yo no tengo eso, eso es para aquellos, aquellos hijitos que están por ahí. Y, y estás en una máscara de religiosidad y dices, no, eso no para mí no es, no, eso es locura, no, eso es, eso es doctrina de por allá. Ah, bueno, sí, y, y en tu vida estás escondiendo cosas que no estás poniendo tú mismo por voluntad propia a la luz, entonces de repente cuando ven del juicio, ¡fum!, van a sacar estas cosas y ay, es que, bueno, es que yo no me acordaba. Ay, perdón, se me olvidó. Ups. De ahí la importancia que Dios, o sea, ¿qué dice? Iniquidad, rebelión y pecado y sabes que la sangre de Jesús es suficiente para acabar con todo eso pero sabes que la iniquidad tú tienes que sacarla y decir sí. o sea te trae a la memoria a Dios o sea oye sí, yo estuve metido en esto oye yo sé que mi mamá estuvo metida en esto oye yo sé que esto oye yo sé Ch híjole a lo mejor no se ha manifestado todavía en ti pero, pero y mis hijos qué rollo pero sabes que yo, yo entro en conocimiento y sabes que yo digo yo rompo en el nombre de Jesús chicas escúchenme Yo no sé si en tu familia hubo mujeres que se comieron la torta antes del recreo. Pero ¿sabes qué? Esa iniquidad puede caer sobre ti. ¿Tú quieres eso para tu vida? ¡Jóvenes! ¿Quieren caer en alcoholismo? ¿Quieren caer en drogadicción? ¿Quieren caer también en casarse antes de tiempo? Es que y no es que juzguemos a los demás ¿eh? se los dije muy claro la semana pasada no es entrar a juzgar a los demás y ya viste pues por eso se me hace que este cuate tiene esto y estás viendo la, la pajita en el ojo de tu hermano y no estás viendo el sendo vigón de cedro que traes en tu ojo eso es de lo que Jesús también hablaba y empiezas a mira, con razón, y mira, y mira, y mira, y mira, y tú, ah oh, tú en un altar, ahí yo no soy, ay oh, tienes una aureolita ahí, aguas, no entremos a juzgar a los demás, no juzgues a tus padres, ellos ni siquiera sabían de esto, ni siquiera lo habían escuchado, es más, a lo mejor ni conocieron al Señor o no conocen al Señor, Primera de Juan 1.8 dice si decimos que no tenemos pecado, ah no, yo no, eh, yo no, yo, yo sé que tú sí, eh, y yo he visto tu vida, eh, y yo sé que por lo que te está pasando es por esto y esto otro, pero yo no, eh. ¿Sabes qué? Que al, al yo decirte esas cosas estoy diciendo que yo estoy más arriba que tú, ¿no? Y sabes que a lo mejor yo estoy más abajo que tú, es más, estoy, estoy soy la mugre aquí en tu, abajo de tu suela. Aguas con la murmuración, aguas con el juicio. Dice, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién está diciendo esto? Primera de Juan 1.8. No, lo está hablando el Señor a través de Juan. si sí, Juan, Juan lo dijo, ¿eh, Juan? Pero Dios no. Nah, no le echen la, la culpa al viejito Juan, que me cae bien, por cierto. Hijitos míos Si decimos que no tenemos pecado No se hagan tontos Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Aguas Así que si vas a abrir tu boquita Cuidado Porque la verdad no está en ti si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? de toda maldad pues que el pecado no es maldad entonces ¿por qué aquí Juan hace una, una diferencia entre pecado y maldad? pues ¿no es lo mismo? ¿qué dijimos que era la maldad? la iniquidad Lo torcido. Y entonces aquí Juan está hablando, diciendo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero arriba dice, si sí, confesamos. Señor, yo te pido perdón por la mentira que dije ayer. Hmm. Ok, está bien, eso es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tu maldad? ¿Cuál fue el origen de que dijeras esa mentira? La iniquidad. Pero si decimos que no hemos pecado, no es que yo no peco, ¿eh? no, no, no, no, yo ya tengo una vida, uf, es más, floto en el aire. Cuando yo abro los ojos, la, la, las flores se abren. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros así que miren yo que estoy aquí parado soy el primero y si yo soy el primero miren todos los de aquí todos tenemos que confesar y sabes qué, yo me voy a confesar pero no con una persona me voy a confesar con el juez justo me voy a confesar con mi padre celestial y le voy a decir juez del universo Aquí estoy a tus pies, Señor, exponiendo mi pecado, mi rebelión y mis iniquidades que son estos y estos y estos y estos, Señor. Entra tu juicio, Señor, en mi vida. Escúchame si tú decides por voluntad propia permanecer en tinieblas, engañándote en una falsa máscara de, de, de religiosidad, ¿sabes qué? No va a operar la gracia de Dios ahí. No va a operar el poder de Dios en tu vida. No va a operar el juicio de Dios en tu vida. ¿Lo quieres para ti? ¿Amén? ¿Cómo que amén? A ver, a ver déjame regreso. En las tinieblas no opera, no opera, La gracia de Dios no opera el poder de Dios. No opera el juicio de Dios. ¿Quieres eso para ti? Escúchame bien, abre tus oídos. El juicio ya empezó. Estos son los últimos tiempos. Si no me crees, lee Mateo 24. Ahí te invito a que hoy, después de que veas la ley y el orden leas Mateo 24 el juicio de Dios no puede ser retenido ¿cómo vas a enfrentar el juicio de Dios? y no es para espantarte ¿eh? no, no, no esto es una predicación de, de esas que, que, que ¡ay, va a caer ¡ay! y para que te espantes y digas sí, sí, sí no, no, no entiende lo que te estoy diciendo hay cosas en tu vida que deben de ser rotas cadenas rotas pozos de iniquidad abiertos hijos hijos Tienen que hacerlo, padres, miren, no hay mejor cosa, Escúchenme bien, con prudencia, pero hacerlo en familia y decir, ¿saben qué? Nuestra familia ha tenido estas iniquidades, ¿les parece si rompemos juntos con esto? Y vas a ver la gran libertad que Dios va a traer a tu familia. No es que mis hijos no se den de enterar. Mira que se enteren, porque necesitan saber para que ellos no caiga el juicio y no caiga la iniquidad sobre de ellos. Mira, a veces yo les pregunto a mis papás, oye, y con respecto a Fulano de tal, no, parece los expedientes secretos x. No, no, no, esos temas no se tocan. No, por favor, dime y no y no quiero saber para enjuiciarlo o para enterarme del chisme. Quiero saber para saber si hay algo en mi vida que yo necesito romper. Porque yo quiero exponer toda iniquidad de mi familia al juicio de Dios. Lee Mateo 24. Lo que tú y yo podemos hacer es venir a la luz porque en ella, en la luz no hay tropiezo. Y en la luz de su gracia, esas obras, esos, esas iniquidades van a ser disueltas por el fuego de la santidad del trono de Dios. Lamentaciones 5.7 Y no estoy hablando del noticiero de Televisa Ni de Hechos ¿eh? Lamentaciones 5.7 que luego escuchas los noticieros Y más parecen lamentaciones que nada Lamentaciones 5.7 Dice nuestros padres pecaron Y ya no están Nosotros cargamos con su castigo Pumba. Vale. Pero sabes qué? Quiero darte buenas nuevas. Porque para eso Dios nos ha llamado, no nada más para exponer la podredumbre y demás, sino pues, aquí hay buenas nuevas. Les voy a pedir, por favor, que sí pueden decirle a los niños, sí, por favor. Escúchame bien, el trabajo de la cruz es completo. Se le chispoteó al Señor. Dijo, ay, hijo, le entregué a mi hijo y derramó cada gota de su sangre nada más por los pecados. Me faltó la rebelión y la iniquidad. Sabes que Jesús, tienes que volver a ir otra vez a morir. Te faltó la iniquidad. No. Dice que sus sacrificios suficiente suficiente Dios nos está llamando al ponernos el manto de humildad escúchame bien esto es bien importante necesitas ponerte un manto de humildad para reconocer tu pecado tu rebelión y tu iniquidad y sabes que entrar a la cruz de Cristo con un arrepentimiento verdadero Jesús es nuestro modelo Él se expuso humildemente, públicamente en su cuerpo diciendo, este es el pecado, esta es la rebelión, esta es la iniquidad. Él se expuso a la luz para mostrar el pecado, la rebelión y la iniquidad. Yo no te voy a pedir que pases aquí y me digas, oye, sí, mi familia tienes... No, tú sabes qué rollo con tu vida, ¿sí? No necesitas andárselo contando a los demás. Digo, si quieres hablar con tus hijos, como te decía, qué bueno. Pero de lo que estoy hablando aquí es de que Jesús expuso Él por nosotros. Y si Él lo hizo, lo menos que puedes hacer tú es decir, Dios, delante de ti, Señor, yo me expongo a esa luz. Y expongo esta iniquidad Ante tu trono de justicia Para que tu juez Emitas tu juicio Y pueda yo entrar A tu heredad Puedo entrar yo a tus promesas Yo no sé si lo quieras tú Yo lo quiero para mi vida Mira Este tema Cada vez que lo veo Dios Gracias por recordarme Para, para que no me duerma En mis laureles ¿Me entiendes? Te invito a que vayas a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y 18. Apocalipsis 1, versículo 17 y 18, ¿ya lo tienen ahí? Síganlo con su vista ahí. Dice, cuando le vi, está hablando Juan, ¿a quién estaba viendo? A Jesús, ¿verdad? Jesús va y se le presenta y dice que voltea y cuando lo ve, dice, y cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, wow, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del hades. ¿Sabes qué? Yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor ponga su mano derecha en mi hombro y me diga, no temas. No temas el juicio de Dios. No temas. Mira, ¿qué nos está hablando el Señor? O sea, en, en, en, durante la, la adoración Voy a poner paz en ti. ¿No, no, ¿No habló eso? ¿Y qué te está diciendo ahorita en Apocalipsis? No temas. Si tiene que ser expuesta mi iniquidad delante de ti, Señor, que sea expuesta, Señor. Yo no voy a tener miedo porque yo sé que tus juicios. Mmm, son más ricos que la miel Señor escúchame bien Jesús tiene las llaves en su mano para abrir los pozos de iniquidad ¿lo escuchaste bien? Esos pozos de iniquidad, ese círculo de iniquidad que te ha estado machacando tu vida y has caído una y otra y otra vez en eso, ¿sabes qué? Jesús tiene las llaves para sacarte de esa muerte espiritual en la cual has estado. Jesús tiene las llaves para que seas libre de toda cárcel. Él mismo dijo y abrió el rollo de Isaías 61 y dijo, yo he venido aquí, ¿para qué? Para proclamar libertad a los cautivos. Y yo tengo las llaves, dice el Señor. Él puede agarrar la llave y abrir ese cerrojo de hierro que es la iniquidad y quitarlo de tu vida. Escúchame, Dios en esta semana y en estos días te está, ha estado revelando dónde estas puertas de iniquidad hay en tu vida, en tu ciudad y en tu nación, ¿sí o no? ¿No te has puesto a pensar en la nación? Y dices, wow, sí, cierto, sí, y los aztecas. Y no nada más vean la película esta de Mel Gibson, ¿cómo se llama? Apocalipto, ¿no? Que está un poco exagerada, pues, pero pero, pero muestra. Como, que muestra la iniquidad de nuestro pueblo. Escúchame, tienes que ir hoy directamente a donde están estas puertas de cautiverio y e iniquidad. Porque, ¿sabes qué? Hay poder de Dios cuando sabemos a dónde dirigir la oración. Si tú nada más estás orando, aventando la flecha así a ver a dónde cae, ¿pues le vas a dar al blanco? Pues no, ¿eh? a lo mejor tienes una probabilidad de no sé cuántos millones en darle al blanco. Pero si tú sabes que aquí está la iniquidad... Si tú sabes que esto es la iniquidad, ¿a dónde vas a dirigir tus oraciones, señores que mira, señores que no sé ni por dónde va? Cuando sí sabes qué es, ¿qué harías? Gol, la echo fuera, señor. En el nombre de Jesús, nombro mi iniquidad, señor, y reprendo la iniquidad y rompo con la cadena, señor. Y tú tienes las llaves, señor. Abre estos pozos, libérame señor. Líbrame de esto, Señor, yo sé que he caído en esto, yo sé que he caído en otro, Señor, yo sé que mis padres cayeron en esto, yo sé, Señor, diriges la oración directa y tiras la flecha al blanco. Y los pozos de iniquidad son abiertos. Hay poder cuando sabemos a dónde dirigir la oración y no estamos tirando ley nada más ahí así. Levítico 26, 40, 42 ya voy a terminar Levítico 26 del 40 al 42 fíjate que dice si es lo mismo que está diciendo Juan ¿se acuerdan del viejito? Juan es lo mismo si ellos confiesan su iniquidad la iniquidad de sus padres dice Levítico si ellos confiesan su iniquidad ¿qué tienes que hacer? abrir tu boquita o alguien confiesa así No, es que el Señor lee mis pensamientos. No, dice, si ellos confiesan, abren su boca y confiesan su iniquidad y la iniquidad que de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad que me han resistido. ¿Y quieres resistir a Dios? Yo no quiero resistir a Dios. ¿eh? Yo no quiero que Dios me diga, tú me estás resistiendo. No, Dios, yo me suelto de veras, mira, mira, mira, mira. Como bistec, así en plancha. ¡Poc! Me suelto así, Señor, agárrame. Dice... Que me han resistido Pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos Y les habré metido en la tierra de sus enemigos Si entonces se doblega su corazón incircunciso Y reconocen su pecado Dice yo me acordaré de mi pacto con Jacob Y me acordaré de mi pacto con Isaac Y me acordaré de mi pacto con Abraham Y me acordaré de la tierra Señor acuérdate de México Señor Hoy doblegamos nuestro corazón Señor delante de ti Acuérdate Señor hay pozos que tienes que abrir hay pozos que tienen que ser confesados hay iniquidad que nunca has confesado como tal pero sabes qué, Isaías 53.5 dice pues el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados Isaías 53:11 dice, a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi, servio, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Oh, ¿no te da alegría eso? Jesús ha hecho ya todo. La justicia de Dios está sobre ti, pero para bien Jesús llevó todo en la cruz. Oh, Dios. ¿Me aguantan cinco minutos? Es que esto es tan importante Mira que me podría pasar toda la tarde hablando de esto Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 Mira anótalo, me voy a ir rápido Pero anótalo ahí Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 Dice a pesar de todo El sólido fundamento de Dios queda firme Teniendo este sello Conoce al Señor a los que son suyos Y que dice Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre del Señor mira tú invocas el nombre del Señor no estás Jesús no estás Jesús Y dice, apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre del Señor Pero en una casa grande No solamente hay vasos de oro y de plata Sino también de madera y de barro Además hay unos para uso honroso Y otros para uso común Así que si alguno se limpia de estas cosas Será un vaso para honra Consagrado y útil para el Señor Preparado para toda buena obra ¿De qué vaso quieres ser tú? De uso común o un vaso para honra Yo quiero ser un vaso de honra Entonces el Señor tiene que romper en mi vida Y tengo que dejar que el Señor entre en su justicia Y toda iniquidad Porque yo invoco el nombre del Señor Tiene que ser expuesta Y me tengo que apartar de toda iniquidad Tito La carta de Pablo a Tito 2 del 11 al 15 dice Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres Enseñándonos a vivir de manera prudente, justa, piadosa en la edad presente Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas Aguardando la esperanza bienaventurada bien La manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de Toda iniquidad. Mira, yo no lo puse ahí. El Espíritu Santo puede haber puesto ahí de todo pecado, de toda rebelión. Pero ¿qué puso? A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. ¡Oh, Dios! Para poder vivir en... Escúchame bien, esto es bien importante. ¿eh? Para poder vivir en el Espíritu. Para poder vivir en el Espíritu. Tienes que salir de la iniquidad. Por tanto, tenemos que descubrir... Nuestras herencias de iniquidad y renunciar a ellas y pedir perdón por las nuestras y por las que ya hicieron también. Pídele hoy al Espíritu Santo que te ayude y te ilumine. Que nos envíe un verdadero espíritu de arrepentimiento. Un espíritu de valor para cambiar y un espíritu de poder para vivir en el Espíritu. Escúchame, los frutos de justicia que por tanto tiempo has estado anhelando. Junto con las promesas y las bendiciones. Se van a manifestar sobre tu vida. Si tú rompes la iniquidad. Porque Jesús vino a morir. Por nuestro pecado. Por nuestras rebeliones. Y por nuestra iniquidad. El Señor está cerrando su círculo. No el círculo de la iniquidad. Allá cuando leímos en Éxodo Hablaba de qué, de tres cosas Y aquí lo estamos viendo También está hablando de iniquidad Escúchame, cierra tus ojos Ponte de pie por favor Mira, este es un momento crucial Para ti, para tu vida Y es un momento crucial para la iglesia Es un momento crucial para nuestra nación Es un momento crucial Porque sabes que yo quiero que hoy Tú empieces a exponer La iniquidad